10 de la mañana, 23 minutos de un día histórico. Voy a saludar a la secretaria de coordinación operativa del Senado de la Nación, l u i h i Alonso. Buen día. Buen día, soy secretaria administrativa. Del Así、Senado. es. Ah, bueno, mira. Ah, pero yo tengo el, tengo el cargo viejo acá anotado, claro. ¿Cómo te va, bien? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buen día, buen día para toda la audiencia de la radio. ¿Qué día, eh? Uff, sí, va a ser un día histórico, un día. Una jornada larga y bueno, ya estamos trabajando, preparándonos para el comienzo de la sesión que va a ser a las 16 horas. ¿Vos ya estás ahora mismo en el Senado? Sí, sí, claro, estoy desde las 8 y media de la mañana. Bueno, y se juntan un montón de cuestiones este, de, de tipo organizativo, supongo, porque por un lado el protocolo sanitario, por otro la cuestión、Exacto. de la seguridad, que también estará, este, si bien no es una responsabilidad tuya, por supuesto, pero、no. estarán en el comentario de, de todos y todas. Exacto. Nosotros desde. Desde Senado lo que hicimos hacer una, una sesión distinta por la cantidad de, de público que, que, que convoca, no solo afuera, sino también <ríe> la solicitud de invitaciones para poder presenciar las sesiones y teniendo, bueno, está、eh, atravesando esta pandemia que estamos atravesando todo, teniendo un protocolo que nos rige, que ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara, es que hemos tenido que, bueno, habilitar salones. Y demás cosas adentro de nuestras instalaciones para que se cumpla el distanciamiento social que, que, que, que así lo requiere. Y al, en, la, en el exterior del Congreso, desde el Senado nos hemos encargado de poder brindar toda la infraestructura y toda la logística necesaria para que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran presenciar la sesión de, en la plaza de los dos Congresos lo puedan hacer.、Eh, Lo pueden hacer bien, tranquilos, con distanciamiento,、eh, garantizando que tengan puntos de hidratación, que tengan baños químicos,、eh, que tengan escenario, que tengan pantallas.、Eh, todo eso lo hemos hecho desde el de Senado porque entendemos que es una jornada histórica y que todo aquel que quiera seguir la sesión y no sea desde su casa, sino que sea en las inmediaciones del Congreso también lo pueda hacer.、Eh, ¿Tienen un cálculo hecho de la cantidad de personas que puede haber en los alrededores? Eso es un poco difícil de, de, de calcular porque, bueno, las convocatorias son distintas.、Eh, un sector está convocando para las 16 horas, otro sector está convocando para las 18 horas. Nosotros hemos dejado el pulmón de la Plaza de los Dos Congresos o sea, cerrado con vallas y que eso es quien divide a los dos sectores. Claro.、Eh, para el 10 de diciembre, la convocatoria de un, de un sector, del sector que está. A favor de la interrupción voluntaria del embarazo fue una convocatoria muy grande y en eso se desplegaron, pero no así fue la convocatoria por parte de, del otro sector. Entonces entendemos que quizás ahora puede haber de ambos sectores mucho más convocatoria, por eso desplegamos principales,、eh, tanto como para un sector como para el otro, de forma simétrica,、eh, cuatro pantallas sobre las avenidas para que puedan. Eh, no estén todos acumulados cerca de las inmediaciones del Congreso, sino que p u e d a haber distanciamiento. Eso lo hicimos en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires y con el Gobierno Nacional. Así que estamos、eh, preparados para Estamos preparados para que haya una cantidad importante de, de público. Bien, dentro del Senado, ¿cuántos senadores y senadoras van a estar presentes? Leímos distintas versiones de, de la situación, por eso te lo pregunto: ¿de q u e va a haber una rotación? De que,、sí. ¿Cómo de e que... es? Yo te cuento cómo funciona nuestro protocolo. Nuestro protocolo tiene, dentro del recinto, tiene habilitado para 16 senadores y senadoras, de las cuales, de, de esos 16, cuatro son autoridades de Cámara. Vicepresidente primero, vicepresidente segundo, vicepresidente tercero y vicepresidenta provisional del Senado. El resto de los otros 12 son senadores y senadoras, y en eso que está el, el bloque del Frente de Todos tiene cuatro lugares, el bloque de, de Juntos por el Cambio tiene cuatro lugares, el Interbloque Federal tiene dos lugares, el bloque Juntos somos r í o n e g r o tiene un lugar y el bloque de, del Frente de, de Misiones tiene un lugar. En eso se puede, tanto el, el interbloque de Juntos por el Cambio como el bloque del de, de, de, Frente de Todos, como así el, también el interbloque federal, puede rotar sus senadores. O sea, siempre、uh -huh. respetando que haya cuatro de cada uno de los, de los, de los bloques. ¿no? Bien. ¿Y, y, ¿Y hay alguna medida de tiempo en el que puedan orar estos senadores o senadoras? Como, como Nosotros... se usó en diputados, por ejemplo, o no? No. <coughs> Mira, nosotros teníamos en, en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro protocolo, teníamos、eh, de, determinados los tiempos, lo que tenemos son paquetes de tiempo por bloques.、Eh, y bueno, ahora con esta ley, que es una ley donde es, es, hay muchos más senadores y senadoras que quieren expresarse, eso se ha flexibilizado por acuerdo con los bloques y que estimamos que van a ser unas cuantas más. de Horas de lo que, de lo que estamos acostumbrados. ¿no? Uh -huh. O sea que,、eh, bueno, esto no es ninguna novedad, pero se calcula que más vale la, la sesión se extenderá hasta entrada a la madrugada, es así. Exactamente, sí,、uh -huh. así es. Eh, eh, sé que no querés hablar mucho del costado político, vos lo dijiste, sos secretaria administrativa del Senado. Pero te pregunto, que, ¿cómo percibís que, que se vive esta situación especial? ¿Cómo está Cristina ante la posibilidad de que haya un empate y tenga que desempatar? Por supuesto que son todas hipótesis, pero ¿estarán en algún punto de la evaluación? Mira, la realidad es que nosotros observamos que ambos sectores están trabajando de forma muy respetuosa. En busca de, de, de los consensos necesarios para obtener los votos.、Eh, está habiendo una convivencia adentro del, del, del palacio、eh, muy tranquila, muy、eh, entendiendo todos que el respeto es lo más importante. Y la verdad es que bueno, el desarrollo de la sesión. que esperamos que sea con normalidad y, bueno, y que la voluntad de cada uno de los senadores y senadoras pueda ejercerse libremente y esperar el resultado. Nosotros, bueno, ya te dije, yo soy secretaria administrativa,、eh, entiendo que, que, que tenemos que dar las condiciones necesarias para que, para que eso pase, para que ha llegado el momento de la votación, todo ande, todo funcione, todo esté perfecto. Tenemos un sistema más que probado, un sistema que ha sido seguro, que ha sido eficiente. Imagínate que estamos, ya he perdido la cuenta, pero creo que estoy en la sesión 25 26 virtual, donde hemos tenido un sistema que no nos ha fallado nunca,、eh, donde ha demostrado la, la seguridad. Así que estamos、eh, expectantes por la jornada d e l día de hoy. Muy bien, Luchi, ya habrá tiempo de que analicemos este año, que también fue muy especial, con, con más detenimiento. Pero si querés tirar,、eh, y, y a falta de este día histórico todavía, pero si querés tirar, decía, una suerte de, de balance de lo que ha sido en tu tarea o en la tarea vinculada con el Senado,、eh, te escuchamos también. Juan, el balance,、eh, si bien fue un año completamente atípico cuando la presidenta del Senado me convocó para. para que l a acompañen e la gestión del Senado y asumí el 10 de diciembre del 2019. Imagínate que teníamos un plan de gestión armado y pensado a desarrollar durante el 2020, que fue modificado abruptamente por las circunstancias del país y del mundo. ¿no? Cuando se modificó ese plan de gestión había un gran desafío por delante, que era poner a funcionar el Congreso de forma virtual. Y que tanto los legisladores como las legisladoras, como también así los trabajadores y las trabajadoras,、eh, cuidaran su salud, pero pudieran, ejerce,、eh, pudieran llevar adelante su trabajo. Fue un desafío que nos, nos, nos pusimos, nos encontramos, creo que ya lo, en alguna que otra oportunidad lo he charlado también con vos, pero el público se renueva.、Eh, encontramos un Senado que estaba bastante、eh, estaba destruido en términos tecnológicos, entonces. Eh, había que, que ponerlo a andar, lo pudimos hacer a los 35 días de comenzar la pandemia, pudimos tener nuestra primera comisión virtual y desde ahí no paramos más con las sesiones virtuales. Nos llevamos el orgullo de haber sido el Senado de la Nación quien tuvo su primera sesión histórica, primera su primera sesión virtual en la historia de la Argentina.、Eh, y el balance en términos de, de, de este nuevo desafío,、eh, yo estoy muy conforme y estoy muy contenta, pero no termina, hoy tiene que salir bien también. Y, y, nada, y ahí sería un cierre, de año, un cierre de año atípico, pero un cierre de año、eh, donde pudimos estar a la altura de las circunstancias y pudimos、eh, llevar, llevar las leyes que necesitaba el Poder Ejecutivo y las leyes que tenían como iniciativa los senadores y las senadoras, que en definitiva es, es, es lo, que, lo que tenemos que hacer como, como funcionarios públicos, como servidores públicos. Así que yo el balance es muy de alegría, de. de, de De, pero fundamentalmente agradecimiento, porque nada de esto hubiese sido posible sin o sin el compromiso de los trabajadores de la casa. La verdad que se pusieron una camiseta, tiramos todos juntos del carro y, y logramos cumplir los objetivos, logramos sacar adelante.、Eh, deseamos, hoy estoy acá en el Senado y miraba por la tele que comenzaba el operativo de vacunación en todo el país. Deseamos profundamente que el año que viene nos, nos encuentre. A la mayor cantidad posible vacunados y que esta pandemia ya empiece a ser un recuerdo y no un presente. Dale Luchi, gracias. Esperemos que salga todo bien, incluyendo, te digo la verdad, e l resultado, para que de veras sea una jornada histórica. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. Juan, muchísimas gracias a vos.、Eh, les mando un beso grande a toda, a toda la audiencia, a todo el pueblo de la provincia de La Pampa. Gracias por el acompañamiento que nos ha hecho Radio Carmés. durante todo este año de laburo. Espero volverte a ver pronto, que me invites a la radio.、Eh, les mando un beso a toda la producción y nada, que sea lo que tenga que ser hoy, que sea l e y Te、Gracias. mando un beso. Gracias de vuelta, Luchi. Que sea ley, acaba de decir la secretaria administrativa del Senado. Hoy es una sesión histórica. A las 4 de la tarde va a comenzar. Desde Radio c e r m é s venimos tratando este tema, posiblemente. <ríe> no,、nah, no voy a decir nada. Me iba a golpear un poco el pecho, el ombligo, respecto del, del modo editorial en que hemos tratado la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo desde años A. Hoy a las 4 de la tarde va a comenzar una jornada que es histórica de verdad y vamos a seguir paso a paso lo que vaya ocurriendo en todas nuestras plataformas comunicativas. Y periodísticas. A las 3 de la tarde va a comenzar la siesta que no fue en una edición especial donde este tema va a estar en el centro de la escena y desde entonces y hasta. Que sea ley, vamos a seguir lo que ocurra, tanto en la sesión del Senado como en la vigilia que se va a hacer en la Plaza San Martín de Santa Rosa, como con la voz de protagonistas y de nuestras compañeras, sobre todo, que vienen militando esta causa desde hace muchísimo tiempo con convicción y con conocimiento. Así que ahí estamos, nos estamos jugando hoy,、eh, desde la radio interpretamos de veras、eh, el, el deseo de que sea ley, más allá de que、eh, Cristina h é r c o l e explicaba bien ayer, una ley no va Va a ser el fin de la lucha ni tampoco el principio, pero estaría buenísimo que hoy la mayoría de senadores y senadoras estén a la altura de lo que la historia reclama, no de ahora, sino desde hace rato: esa oportunidad perdida en el 2018, ese retroceso del Senado dinosaurico, que sirva de ejemplo para hacer hoy lo contrario. Ojalá que hoy sea ley.